Lección 2. Reparados. Ejercicio 1. A. Esta es Antonia, mi compañera de clase. Hola, Antonia. Me llamo Susi. ¿Qué tal? Estupendamente. ¿Tomamos algo? Tengo sed. Vale. B. Javier. Estos son mis hermanos. Rafa y Lola. Hola, chicos. ¿Qué tal? Así que tú eres el novio de Belén. Sí. Hola, papá. Este es mi amigo Julio. Hola. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, tengo prisa. Hasta luego.